en el cielo y los pies en la tierra México está buscando jóvenes que son sal y luz aquí en esta tierra te adoramos levanta tus manos Quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. No quiero ser dominado por la pasión de este saber que solo soy eso seco Yo quiero... Quiero saber que solo soy hueso seco, yo quiero No, no. Yeah. Bautízanos con tu fuego Jesús Bautízanos con tu Espíritu en estos días Que nuestras vidas puedan ser marcadas por tu presencia, por tu Espíritu